...facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia. 90 minutos, hora y media tenemos por delante... ...para compartir contigo toda la música local... ...la música que se realiza en Euskal Herria. Hoy no tenemos entrevista, no tenemos agenda de conciertos... ...no tenemos noticias, así que vamos a poder disfrutar... ...de auténticos temazos, de auténticos discos... ...que tenemos aquí en el programa Euskal Música en la tarde de hoy... Entre otros grupos sonará la formación de Lizarra de Estella, Kelly Kapowski, que ha regresado recientemente con el segundo trabajo discográfico Hacia Adelante, bajo el sello discográfico de Iruñagor. También sonará, como no, Sorkun, una chica que lleva ya un montón de años en esto de la música, tanto en solitario como en grupos, y que ha colaborado con gente de renombre como Fermín Mugruza. Escucharemos dos de los temas del álbum, Ciclomorfosía. Y también escucharemos ese pedazo nuevo trabajo discográfico que han sacado la formación de Bilbo. La formación Doctor Deseo Francis y toda su gente. Con ese álbum igual y diferente, una, una mirada distinta. Un álbum CDN DVD más el libro completo. El nuevo trabajo discográfico para esta formación para Doctor Deseo desde Bilbo.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 Y vamos a comenzar el programa de hoy de Euskal Música y lo vamos a hacer con Guda Dancha, una banda que no perdió la oportunidad de tocar en directo en la aste Agusia del 2012 en Bilbo, aunque faltasen escasas semanas para preparar las canciones convenientemente. En septiembre de ese mismo año ganaron el concurso musical organizado por Gattelecu de Berango, Para festejar el décimo aniversario La banda va en progreso Los conciertos siguen su marcha Hasta que en 2014 lanzaron Un crowdfunding para grabar Y autoeditar su primer disco Lanyoak eta Oscar Viag". 2015, más allá de conciertos Será un año emotivo, ganaron dos premios El Muxi Guerrilla, que les aportó Un sitio en el festival Urca Rock Y en el concurso Leia En la decimoquinta edición del Pop Rock Ganaron el premio Leioako Udala Mientras ocurre todo esto, Van Fini quitando las canciones y grabación de este su segundo álbum. El álbum La Barra en Erchean, grabado en los estudios Eurydia de Bilbo en otoño del 2015. Guda Dancha edita La Barra en Erchean, un segundo disco muy ecléctico, donde los márgenes del ska y de la música negra se van fundiendo en los diferentes cortes. Los sonidos del entorno ska apabullan, pero el grupo se siente sediento de las formas soul art. Y funk, esto es lo que te vas a poder encontrar en este segundo larga duración Para esta formación, para Guda Dancha del álbum La Barraren Erchean Te extremos los temas paradisu Faltsuan y dime por qué Con esta banda, con esta formación, con Guda Dancha Comenzamos el programa de hoy de Euskal Música Txukeriaren errein honetan Sentimenturik ez da Anain aguziaren Begirataren menpean Ahotxak izildu dira Amorrua ikara bilakatu da Belburraren erra Naien paradizu faltsuar Ez ditugu egala kastintzen Eta su horzaude bidartean Azke bizitza leula zainiste Gizarte honetan muritzen ez dena Ez ditugu kateak zanti Baien paradizu faltxuan, ez ditugu egalak astintzen, eta zuorza behepit artean. Azken pizi zarela sinisten, kizarte honetan mugitzen ez denaka. claras que nos podrá volver jamás podrán volver aquellos tiempos de la felicidad jamás podrás olvidar todo aquello que dejamos atrás jamás podrán volver aquellos tiempos de la felicidad jamás podrás olvidar todo aquello que dejamos atrás El derribo tan solo quedarán Los restos de una vida que desvanecerá Caerá el telón Será el fin de la función Y el silencio dará paso a otra canción atrás jamás podrán volver Dime. aquellos tiempos de la frivolidad jamás podrás olvidar todo aquello Sonando dos de los temas incluidos en el segundo larga duración para esta formación, para Kudadancha, el álbum La Barra de Nerchean, lo que escuchábamos, los temas Paradiso Faltsuan y Dime Por Qué, álbum editado bajo el sello Vagaviga y una formación que está compuesta por Ander Basáñez al saxofón, John Basáñez a la trompeta, a la Inveraz a la voz, Iker Maguregui a la batería, voz, percusión y coros, John Maguregui a las guitarras y Xavi Torralba al bajo. Y de Guda Dancha nos venimos hasta Lizarra, nos venimos a esta Estestella para disfrutar de la música de Kelly Kapowski, ya que sin cumplirse dos años de lanzamiento de su primer disco, no se ve el final. Esta banda de Lizarra, Kelly Kapowski, vuelve a la carga de la mano del sello GOR con Hacia Adelante, su nuevo trabajo de estudio. El disco con de siete temas y una breve introducción en el que demuestran una mayor madurez musical dando lugar a un disco más compacto y directo. Luego te hablo un poquito de la trayectoria musical de la banda, pero antes nos quedamos con este segundo larga duración hacia adelante y nos quedamos con, la, con los temas No me lo merezco y tiene que cambiar. Ahí están desde lizarra desde Estella, Kelly Kapowski, una banda que se formó a principios del 2012 por Aitor Sarriá a la batería y programaciones, Daniel Gutiérrez al bajo y coros, Iñaki Martínez a la guitarra, Ramón Ugarte a la guitarra e Íñigo García de Caldeano a la voz. Tras la salida de su primer disco, no se ve el final, se embarcan en la presentación del mismo que les llevó a telonear a los británicos Enter Sicari en Madrid a Barcelona y Bilbao Ahora, lo dicho, regresan al panorama musical con este álbum Hacia Adelante. Y de Kelly Kapowski nos vamos con Eskean Cristo una banda que después de una maqueta más que aceptable Eskean Christó, quinteto fundado en el corazón de Arratia, se lanza a la carrera discográfica con un primer disco llamado Azote Caldús, un álbum que recogía en sus composiciones la esencia del mejor rock clásico de todos los tiempos, de Rolling Stone a Linrin Skinnin pasando por los Guns N' de los inicios con una actitud cercana al punk más sinvergüenza y desafiante. A Sotica Luz era ya una producción madura que mostraba a una banda que podía hacer canciones vibrantes. Ahora llega el difícil momento de hacerle frente al segundo disco o segundo paso discográfico. Al menos, eso dice la mitología rockera, que el segundo álbum siempre es un trabajo complicado y parece que Skihan Kristoff, Con este álbum titulado Skurrik Onenak Lo está consiguiendo Un álbum difícil, pero a la vez Entretenido el que te vas a poder Encontrar de esta banda de Esquean Cristo. Nos quedamos pues con los temas Ari Galdua y Ocho Basati Sonando la música de Skihan Cristó Con este segundo álbum Un álbum repleto de grandes temas De buenos temas, como por ejemplo Artigal Dua o el tema Ocho Basati, dos de los temas que hemos escuchado, una banda compuesta por Peio Artabe la voz, Alex Arillo a la guitarra, Arich Ontalbi a la guitarra, Peio Artetxe al e Imanol Arrese a la batería. Y nos vamos con un estilo eh, diferente, un estilo bastante interesante, ya que este grupo Navarro, Bawat Will Destroy Your Planet acaba de entrar entre las nuevas propuestas musicales en el ámbito de la música en euskera como si de una ráfaga de viento se tratara. Este primer tra bajo largo, grabando los míticos estudios de Abbey Road, se pasa en un abrir y cerrar de ojos, pero ojo, las melodías se quedarán clavadas en un par de escuchas, entre las reverberaciones y los teclados nos trasladan a la década de los 80 pero explorando el sonido de una perspectiva actual desde luego, esta banda confirma las buenas sensaciones que nos había traído aquel EP de presentación hace unos meses, antes de la salida de este primer larga duración, nos introducimos pues con este álbum de Baobat Will Destroy Your Planet y de este álbum te vamos a extraer los temas titulados Egun Ilunak y el tema Yes Do Asa. diferente El que te estamos proponiendo en la tarde de hoy de Euskal Música Es el primer larga duración para esta banda para Baobats Will Destroy Your Planet Y nos vamos ahora con eh, Sorkun Una mujer que, bueno, que lleva un montón de años en esto de la música Y es que no podía ser más elocuente el título del nuevo disco de Sorkun Ciclomorfosía Que es el fenómeno consistente en el cambio de la forma y de las dimensiones de los individuos No ocurre lo mismo con la vida musical de Sorkun Ya que hace ya 20 años Que sorprendía como un cantante del grupo Kasbat, donde rápidamente llamó la atención La poderosa voz de esta joven Que se amoldaba perfectamente al muro sónico Producido por las guitarras de sus Compañeros. Sorkun ofrecía Un registro vocal capaz de adecuarse A a otros estilos Y enseguida llamó la atención de Fermín Mugruza, en el que ha compartido buena parte De su vida musical Dos mundos paralelos, Kasbat y Sorkun En solitario por un lado, con las guitarras Distorsionadas, protagonizando el sonido y por otro lado y aunque en segundo plano una larga trayectoria al lado a la sombra de Fermín Mugruza mientras se empapaba de los sonidos de los que se denomina fusión esa mezcla de funk, soul y hip hop, reggae y un montón de estilos musicales variopintos, nos quedamos con el nuevo álbum de Sorkun el álbum en solitario ciclomorfosía y de él te extraemos los temas al día y Astronautac What do you say? En cerramos la quinta temporada de Euskal Música y lo hacemos con los Lucian, Puro Relajo, Emon, los MacGregor, a un Chape... como que... esto y mucho más en el 100.8 de la FM en Berriozari Ratia de 6 a 7 y media de la tarde. Jueves 30 de junio cerramos la quinta temporada de Euskal Música con los temas más festivos de Euskal Música. Seguimos compartiendo contigo más música local, más música que se realiza en Euskal Herria, en la sintonía de 100.8, en la sintonía de Berriozari-Ratian, ya sabes que tienes una cita cada jueves en riguroso directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde, nuevas citas o sí en redifusión, en repetición, en la misma Franja Oralian de 6 a 7 y media de la tarde, el fin de semana. Seguimos y nos vamos ahora con una formación que se hace llamar Vicio. Videan es el segundo trabajo de esta banda que vio la luz en septiembre y es que paso a paso el grupo de la purdi se abre camino. Vicio reúne esta vez 16 temas en los que rima a rima y verso a verso recorren la profundidad de los sentimientos. Fue en el año 2010 cuando Gorka, yo y Odey empezaron a rapear juntos, aunque hacía unos años que Gorka y Odey componían letras. La idea de formar un grupo de rap... Surgió Sola al fusionar sus versos con las bases de yo. La ilusión y las ganas de unir el rap y el euskera crearon vicio fruto de lo que sienten, denuncian, viven y desean. En 2013 publicaron su primer álbum titulado Pausus Pausus, fusionando las reivindicaciones con un estilo de música oscuro y aportando a su vez diversidad al rap en euskera. Ahora regresan con su nuevo larga duración Videac, un álbum donde los temas de este álbum nos muestran un camino hacia el interior. Los ejes de las letras son los sentimientos profundos, ilica y la crítica social, y tratan tanto temas de actualidad como temas existenciales, así como la vida y la muerte. Nos introducimos pues en este segundo larga duración para esta formación para vicio y de él te extraemos los temas DIFERENCITIK ESDA y YOLASA. Diferentzirik ez, da, diferentzirik ez da, hemen inorrezta inor baino gehiago Diferentzirik ez da, ez da, eta ez da gutxiago Diferentzirik ez da, diferentzirik ez da hemen inorrezta inor baino gehiago Diferentzirik ez da, ez da Proposatzen duenak beti itzamotz, eta deus proposatzen ez duena ez da inoiztatoz Andaketa nahi dugu kanpoan etrean Baina ez da deusaldatzen gu aldatu esean Geragiten, eragiten Ez dakitakiten mestela ezin dela irten Zeren txieta tikukatik Pareta kautsita hasi zubiak egiten Ikustena alda eta ikustena haltzen Betz batzurien kalean agindu zabaltzen Baina ez dut ikusi zuri ikorain artean Betzekale batean ordulariak saltzen Erritara uzapetz ministro presidente Bada jerargia inkoherente desente Txikiago baten gainean dagoen atente Beti egon erdaita handiago baten Mundu libre batean diferentjilik ez da Zutan ide artean diferentzilik ez da Barnean ditugu naure da norberan sortu ezean diferentzilik ez da diferentzilik ez da hemen inorrez da inorbait pollik ego diferentzilik ez, ez da eta ez da gutxiago diferentzilik ez da diferentzirit ez da hemen inorrez da Zerentzirik ez da, ez da Txambo nahi Atxikitzen ditu denak Sakela estuen dutenak dira balenak, goitik berako eskemak Dira betik gora eraikitzen hasi behar durenak Lapurren beldur dena da lapurra Bestengan izlatzen da maiz norberaren beldura Naturak eman dizkigu zua hitzak gukari egurra Norke ezberdin dugaitu kutalurra Beharpada bioten erara Animalien ta gure artean diferentzi bat bada Munduko gatazketan jarriz begirada edo zein espezie baino basatiako akara Aditu denontzat lege berdinak zikusten aurkitu Naiz justizia pertsonak ezberdin tzen segitu Eriotzak guztiak berdinduko ditu Imbre batean, diferentzirik ez da Zutan ide artean, diferentzirik ez da Barnean, ditudun aurre kentzean. entzean Tan horbera sortu ezean Diferentzirik ez da Diferentzirik ez da Hemen inorrez da, inor baino gehiago Diferentzirik ez, ez da eta esta da gutxiago Diferentzirik ez da Diferentzirik ez da Hemen inorrez da, inor baino gehiago Diferentzirik di ez Esta ez da Gaur denak berdinak gira Ta at zuziak Begietatik, ikuspegietatik Errimetatik sortzen direnenik Metatik, zuenetik Etatik, adagoenetikatik Gukerantzunik ez duguta ez galdetu Zerkatik, ai-ai-ai Ez erran hau zer nahitenik Lenora ez gaude zaiba aldukun Bai menik, ez pentsa garaibateko Usairenakonak Gaita ez dugun eman irakaspenik Errimelan zetik guri Belarit jopake, bafleek Aure hitziak puskatu arte Pentsatzea hau dela Etoaren parte, interpretaziozara egiten aritzake Bakana anitza, gozoa bortitza Biotzak mintzaditen zein da giltza Gure itza-iltza dadin jolasten gabiltza Gure irakasle bakarra deitzen da bizitza Ez dugu fama bilatzen, ez dugu izan nahi portaba Naiako izan zuen barne hor metako pintaba Aberastu ezaren, posike gongo gara Zuen belarritara gure itzizatzen baba Zezit Errima, zerrima errima, zerrima Itz bat, idei bat, bidea autatu Bizi, ausbiz, zipen guztia kontatu Dugosatu, zugosatu, autosentzura akabo Euskal rapa bizitago, bakar dabean botzak, kontzertuetan bero, bi oztalba benotzak, bi gaitu ero, fin, ekin, ta egin amaika alegin, esan bakoaz ez da din inorba mutu gero. Kritikak onartzen ditugu guguk ere eginik munduran, horrez baitzen sortu guztia jakinik gauza onak nolak gaitzak, hartzen ditugu gaitzak, garrantzi berdina dute bideak da emaitzak. Aure hitzi hitzi horiek behar ziragalu, esgaralenak iritsi baina eskat ospera, Naiz denakatz modura ikusioi duguna Guretzako doai bat da ezberdultasuna Ez ar ez jar ez du Gupota eta zuen esku Alduena kongi pasa Hau da gure jolasaira Baztekoari ez denak galtzerik ez du Artu eta eman trukatu nahasi Takizuen eran ez da honainasi Bukzu eri, zue guri Elkarren galdik bat azlebitasi Artu eman trukatima hasi Takizueberan ez da horain hasi Buxueri, zuek guri Elkarren galdi bada zer ikasi Pues ahí estaba el rap de esta formación, con este, su segundo larga duración, Videac, una banda compuesta por este trío, formado por Gorka, Yo y Obey en 2010. Y de la música rap nos vamos con el rock de la formación de Los del Rayo, una banda que hay que comentar que fueron el primer grupo que grabó en GOR, ...hace la friolera de casi casi ya 26 años... ...junto al grupo y con el Drogas... ...como productor musical del trabajo... ...después de grabar ese, tra ese primer trabajo discográfico... ...Pachi, su antiguo cantante... ...se fue a vivir lejos... Y el grupo se deshizo. Pasaron los años y hasta hace ya casi 5 o 6 años no supimos nada de ellos. Hasta la aparición del primo de Pachi, Juan Carlos, como cantante sustituto y que fue capaz de liar a Leo, Peyo y Alonso otra vez para rescatar el nombre y el espíritu de la banda y editar el álbum en dosis chiquitas. Ahora, en 2016, regresan al panorama musical con nuevo álbum de estudio. El álbum se hace llamar, más concretamente... Sin alas para volar Y de este álbum te extraemos los temas titulados A este mundo y quiero decirte A este mundo me trajeron Sin consultar mi opinión Y encima he nacido pobre Mejor, mejor, mejor, mejor, mejor, mejor, mejor Que pasea vida mejor Eta de... En el panorama musical en 2016 Con este álbum con nueve canciones El álbum Sin Alas para Volar Editado bajo el sello discográfico GOR Y grabado en los estudios K Iruña En marzo del 2016 Y de los del Rayo Nos vamos con el primer larga duración Para una banda Digámoslo así, festiva Hablamos de Garillac Ogeitasei Una banda vizcaína que inicia en su andadura Como grupo de romería amenizando fiestas populares A finales del 2011 En poco tiempo en Vizcaya consiguen gran renombre ya que sus directos son un fogonazo jovial en las Enrico Hayak. Gorillac Ogeitasei ha estado en los estudios Ardeons de Basauri para grabar este primer largo, Adrenaline Sine la grabación, mezclas y masterización las ha realizado Lechuk Jiménez. Gorillac Ogeitasei Grupo Vizcaíno de Romería edita su primer disco con 6 canciones, más Mendel Aurene como bonus track compuesto para la comparsa Bilbaína, Eguski Saleak para su supigésimo quinto aniversario nos introducimos pues en este primer larga duración editado bajo el sello vaga vidaga de garila cogeita el álbum adrenanal irán en sign y de él te extraemos los temas choco y luna y agur en víapatas aguas en duda ba 4... la música festiva, la música de romería, esta banda que comenzó como música de romería en 2011, Garillac Ogeitasei, que ahora, en 2016, edita lo que es su primer larga duración, Adrenalina en Rensign. Y nos vamos con una banda que lleva ya un montón de años en esto de la música. Nos vamos hasta 1986 donde se formó esta banda de Bilbo, Doctor Deseo viene con su decimoquinto álbum, igual y diferente, una mirada distinta el disco, editado en dos soportes, por una parte está el libro CD DVD y por otra CD audio en Digipack, el libro CD DVD se compone de un CD de 8 canciones nuevas grabadas en el estudio por César Ibarreche entre enero, febrero y marzo del 2016 el DVD es un regalo de Doctor Deseo a su público y se incluyen 13 temas del directo ofrecido el la escena de Bilbo en 2014 más tres canciones extraídas del concierto homenaje de Le Keitio el segundo formato es un digipack con las canciones ocho canciones de estudio, regresa esta banda, regresa Doctor Decio con su décimo quinto álbum en su trigésimo aniversario 30 años, ahí es nada para esta banda de vilo formada por Francis Toro, Raúl, Joé, Yoshi y Champi, nos quedamos con este álbum y del extraemos los temas, buenos propósitos y gustachen seigulacó música de esta formación de Bilbo, Doctor Deseo con este álbum igual y diferente una mirada distinta, CD DVD más libro, del CD te hemos extraído los temas, nuevos propósitos y el tema, Gustachen Sai Gulako. y nosotros que vamos a poner ya el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música, en la tarde de hoy, hemos escuchado Aguda Dancha, Kelly Kapowski Eskean Christo, Baobats, Will Destroy Your Planet, Sorkum, Vicio Los del Rayo, Garillac Ogeitasei y Doctor Deseo, y vamos a terminar el programa de hoy de Uscal Música y lo vamos a hacer con una banda de Gares Puente La Reina, lo vamos a hacer con una banda que se hace llamar Accord que hace unos meses ya editaba lo que es su primer larga duración la formación la componen Iñaki La Batería, Aaron Albajo, Iñigo a la guitarra y Olaya Isayua a las voces, la temporada pasada ya estuvieron por aquí, por Uscal Música por berriozar y Ratia para presentarnos este su álbum, nos dejaron el disco y lo que vamos a hacer es disfrutar de dos de los temas incluidos en este primer larga duración, Natura de Engarrasia y Asquida, con esta formación de Gares Puente la Reina con Accord, os decimos adiós será hasta dentro de 7 días, donde volveremos a compartir contigo nueva hora y media de música local de música que se realiza en Euskalarría hasta entonces, un saludo a Gur <música>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 de Euskal Música. La y Ratia en el 100.8 de FM.